Saludos, son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 5 de mayo, el día después de las elecciones madrileñas, donde la victoria aplastante de Ayuso deja titulares para el análisis político, la derrota histórica en Madrid del candidato socialista, lo que debilita al gobierno de Sánchez, la desaparición de Ciudadanos, ...y la marcha de Pablo Iglesias de la política... ...hoy en el programa La Glorieta tendremos a las diez y media... ...al portavoz y senador del Partido Popular... ...Pablo Ruz, para repasar la actualidad local... ...y la situación de su partido que busca en la Comunidad Valenciana... ...nuevo líder para recuperar la comunidad... ...que junto a la madrileña han sido los dos territorios... ...que históricamente han dado los votos necesarios... ...al Partido Popular para gobernar este país... A las 10 de la mañana hablaremos además de la Semana Sostenible... ...que organiza la Universidad Miguel Hernández... ...y en unos minutos comenzaremos nuestra tertulia de los miércoles... ...hoy contamos con Pablo Serrano... ...presidente de la Asociación de Periodistas de Elche... ...y delegado en Elche del periódico Alicante Plaza... ...también para el análisis político local... ...contamos con el exconcejal y diputado de Compromís... Joan Antonio Oltra, ...y en la ronda de noticias... ...abordaremos los datos del COVID... ...recordaremos que la tasa de incidencia sigue siendo muy baja... ...de 37 por cada 100.000 habitantes... ...y que los hospitales de Elche siguen sin pacientes críticos... ...mientras que la vacunación ha alcanzado ya... ...al 22% de la población... ...hoy se hablará de turismo inteligente y del mercado central... ...ya lo han escuchado en el programa Elche, buen día... ...el gobierno local respira aliviado... ...tras obtener el respaldo del Consejo Jurídico Consultivo... ...a su decisión de anular el contrato con partiza, ...aunque haya quedado la puerta abierta a una posible indemnización... ...también hablaremos del trasvase... ...porque el Ministerio sigue adelante... ...con su intención de cambiar las reglas de explotación... ...para recortar en 70 hectómetros cúbicos los envíos al Segura... ...se ha vuelto a ratificar ese cambio de reglas de explotación... ...en la segunda votación del Consejo Nacional del Agua. Y ayer el Ayuntamiento perdió a uno de sus funcionarios... ...al apadejador municipal Miguel Ángel Figueruelo. ...su muerte ha causado conmoción en la plantilla municipal... ...y desde la policía local se lamentaba su pérdida... ...ya que estaba previsto que se incorporase... ...al área de emergencias de forma inmediata de trabajador incansable y resolutivo lo han calificado sus compañeros. Desde aquí transmitimos el pésame a su familia.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 La vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, de dignidad Y es la actitud de identidad más definida Duren en transcurri. No, het is niet recht. Omdat het niet is. Omdat is. het lo is. Omdat vivir Honrar la vida. Siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad de cidadón. Merecer la vida es erguirse en veredicar.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 Het is hetzelfde dat ik 101.4 Radio Marca Primer supermercado Charter Consum en Elche Park Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Todo lo que necesitas todos los días del año. Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale? Oh. 333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. Tres años de mantenimiento, tres años de seguro y tres años de garantía. Cogemos aire con mucho estrés Lo soltamos con poco estrés. Descúbrelo en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Alcorta 35.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso y seguimos con más música pasan ocho minutos de las nueve de la mañana nos vamos con uno de los temas ya clásicos de Joan Manuel Serrat cada loco con su tema Contra gusto no hay disputa Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien es cada cual Y bajan las escaleras como quieren, pero puestos a escoger, soy partidario, de, las de voces de la calle, más que diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad Y un siux más que el séptimo de caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa al Roquefell, el y al farero de cap de pera Al vigia De occidente Prefiero Querer a poder palpar, a pisar Ganar a perder Besar a rengir Bailar a desfilar Y disfrutar A medir Quiero volar a correr, hacer a pensare, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partida Cada loco Con su tema Contra gusto No hay disputa Artefantos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien Cada cual y bajar las escaleras como quieres, pero puestos escogé. Prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal. En de ventanas, a de kant van de de tu cara de kant van En de El perro al collar en het te leren. Dat aan de lopende bekend. Ik heb liever willen voelen, voelen, voelen, voelen, voelen, voelen, voelen, a voelen, Bailar a desfilar y disfrutarme. Prefiero volar a correr, a hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy. Partidario de VINIE. Tele Radio Marca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 restaurantes y el ocio infantil Mastop. Dialoga a tu nuevo destino. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. Descúbrelo en cclallup.com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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana. Ya estamos aquí preparados, como todos los miércoles, para analizar eh, la actualidad local. Hay muchos temas sobre la mesa. Y con nosotros, aquí en el estudio de Teleelche, en Radio Marca, se encuentra el presidente de la Asociación de Periodistas de Elche y, además, el delegado de Alicante Plaza en Elche, Pablo Serrano. Muy buenos días, Pablo. Hola, Ros, buen día. Eh, te agradezco mucho que hayas hecho un hueco en tu agenda, porque yo no sé qué está pasando, pero los periodistas estáis trabajando demasiado sí, durante nos gusta, estos últimos días. No, no gusta trabajar, hay mucha, ¿Eh? mucha faena. Mucho frenesí. Sí, sí. Y Joan Antonio Oltra, también lo tenemos eh, participando en esta tertulia. Joan Antonio Oltra fue concejal y diputado autonómico por eh, Compromís. Muy buenos días, Oltra, eh, y también. También ha estado en varias ocasiones como miembro del equipo de gobierno en los gobiernos de coalición que se ha formado PSOE y Compromís, como el que tenemos en la actualidad. Buen día, Joan Antoni. Hola, buen día. Rectificado en tu caso que, que va a ser Carre pero o de Esquerra Unida siempre. Es de, es, es ser, cierto, es Esquerra Unida eh, va, eh, se es va a convertir en una decisión y es va a sí. formar Am Compromís. sí. Ja, ja, ja. la la het is historia. Historia. <laughs> de historie. Bé, we kunnen spreken over de evolutie van de escarre in deze stad. Maar Jan-Antoni, Pablo, er eh, een tema is het mercat central. Hier, eh, de alcalde i els representants i portaveus polítics tant de Compromís com del Partit Socialista van convocar roda de premsa per a parlar de informe del Consell Jurídic Consultiu que per si ha arribat a l'Ajuntament i ha donat la raó a l'equip de govern per a rescindir el contracte. Quina valoració eh fa tu, Joan Antoni, de la posta en escena? De Aïr. Bueno, yo creo que es una buena noticia, porque, encara kara, que el informe, eh, no es vinculante, pero sí suposó una ayuda importante en el proces de rescisieo de la contrata, ¿no? Y el que dio, tampoco es que sea una novedad, digo que, bueno, la tramitación, dat fense correctamente, en cuanto a la y que calen tocar una indemnización, que probablemente, pues, si no de que ser, eh, tribunals que la determinen. Pero yo creo que, es un pas en importante ik heb al la dat het een hele grote kwestie is, dat het een hele een een een dat het een het dat het ser menç salvar el mercat entre altres, tingué que posar a la disposició de l'ajuntament, d'alguna manera quasi obligar a l'ajuntament a que es manejaran en aquest sentit, no? Eh, bueno, pues ha segut un procés poc exemplar en aquest sentit, no? Eh, massa lentitud, massa indecisió en el seu moment per part de, de govern i ja, bueno, pues al final a base de moltes pressións i evidències, pues tiraren davant. Jo crec que ara mateixa, pues el ja projecte de ese mercat de esa Xarbarrita que el per Boiguist va fer, eh, està mort y ahora el que queda es por explicar una indemnización que yo creo que en tocar será muy poco poco si es que cae. Pablo, lo importante es esa indemnización, porque el informe ayer ¿qué, ¿qué se dio a conocer? ¿Un avance del mismo? ¿Se apresuraron a dar a conocer un avance del mismo? Porque ahora serán los servicios jurídicos los que tendrán que analizar, analizarlo en detalle. Sí, ayer se... Ayer se perfilaron un poco pues, los tres ejes en torno a los cuales pues, eh, se centra el Consejo Jurídico para avalar el, la rescisión, que vienen a ser pues, un poco los principales argumentos que había puesto en, en marcha el, el equipo de gobierno, respaldándose también en, la, en el informe que le pidió pedido a Cuatro Casas, ¿no? que era pues... Que los restos eh, arqueológicos, bueno, los restos, arque arqueológicos, eh, los restos de, de, de, lo, de la guerra civil o lo, el refugio, para poder compatibilizarlo con el, con el aparcamiento, pues eh, se excede el margen legal para modificar el, el proyecto. Por otra parte, también dice el, el Consejo que, que en base a Refugio de la Guerra Civil, que es BRL automáticamente por la vía valenciana y a la especial del Mystery Dells, pues hubiera sido, entre comillas, una irresponsabilidad de seguir adelante con el proyecto teniendo en cuenta que los patrimonios pues, son el interés general y una tercera que ahora recordaré, pero vamos eso es el el, el, el argumentario en el que se, en el que se, se ha apoya el Consejo Jurídico para darle la razón al Partito, a que por supuesto es un espaldarazo importante y algo más que un aval para, para seguir adelante con el proyecto con el que iba a seguir igualmente porque es un informe Consultivo y no vinculante Y por otra parte, pues ahora queda la parte de comentas ¿no? que, el, que el informe, como también ponía de relieve El informe de cuatro casas Que podía ser que se pagara el 3% De indemnizar de la parte No ejecutada o dejada de, de ejecutar Entonces, a los técnicos tendrán que dilucidar Si ese 3% se refiere a, Al proyecto total de ejecución Pues al edificio construido y puesto en marcha que como dice John Antoni, sería poco porque en ese caso son 12,5 millones que el proyecto total, el 3% pues, son menos de 400.000 euros, o ese 3% va al lucro cesante que dijo en todo momento la, la defensa jurídica era Parcisa, que era pues, lo, que el, eh, lo que la empresa gallega ha dejado de ingresar por no poner en marcha el proyecto. ¿no? Entonces, es lo que están viendo los técnicos y lo que va a pelear el bipartito para que esa... Rescisión, pues no, no, no proceda. Claro, hemos oído en multitud de ocasiones decir a los portavoces, sobre todo a la portavoz de compromiso, eh, que no había, que se podía pelear esa indemnización. Mientras el Partido Popular hablaba de indemnizaciones millonarias, bueno, la oposición en bloque, eh, este informe pues abre la puerta, evidentemente, a esa indemnización, pero el equipo de gobierno lo que debería eh, es eh, precisamente pelear. Eh, que esa indemnización no sea costosa para las arcas municipales. John Antony Oltra, tintran alguna posibilidad? Pues, hombre, yo creo que es lo que toca, ¿no? O sea, la obligación del ayuntarentaler es consultar en service juridics, pero que, a la vista de todo el proceso, pues, vegin de, de que el ayuntarentaler no pague, o si te gaat pagar, que siga la cuantita mechiquica. Ahora, bueno, parece que hemos obligado, ¿no?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 en, perdón, eh, lo que is que, en base, al alma, texa, contrata, quería, que, eh, la judicataria se educaba, digamos, la judicación, eh, en base a la posibiliteit de capaciteiten en restes allí de valor que imposibilitaren la ejecución de la Bueno, pues, es, es evident que això ha hecho ha Ahí restes de refugios aéreos, pero no hablar de, de la poca importancia que se van a restes islamisten en su momento. En dan is de afleiding al de investeringen. dat is evident. zo. Het is een hele andere zaak. Het is een hele is een hele dat zaak. Het is een hele Het is een hele andere zaak. Het is een hele andere zaak. Het is een hele andere andere zaak. Het is een Het een hele andere zaak. Het is een hele is eh, si lo tiene también el, el equipo de gobierno ahora con este aval, eh, ¿a qué espera? Para, para agilizar la anulación, la restricción, ¿Qué, qué, ¿qué queda ahora? Porque eso es lo que se le preguntará al equipo de sí, gobierno, sí, sí. Eh, tanto hoy como en los próximos sí, sí. días. Y lo que se le preguntó ayer, nada, lo que queda es eh, que los técnicos pues, vean el resquicio legal para pelear ese. 3% de, no se sabe si el proyecto del supuesto hipotético lucro cesante y ya está, y en cuanto eso esté claro pues eh, en unas semanas la Junta de Gobierno aprobará oficialmente la rescisión y por tanto extinguir el contrato con Aparcisa y una vez hecho ese paso pues el contrato ya está oficialmente roto y ya pues eh, lo que todos pensamos o hemos venido pensando de que esto en los juzgados pues ya sería cosa de la, de la empresa gallega, ¿no? que como todo acto público de este tipo, pues tiene el derecho de, de llevar el caso a los tribunales si estima que, que procede, porque entiendo que es lo que hará, o entendemos todos que es lo que hará, hmm. si, no hay, si no hay indemnización, ¿no? también, si esa indemnización puede ser pues, esa cifra baja, que no llega en el millón de euros, si le compensa, ¿no? porque al final las alegaciones que hizo a Parcisa respecto a la rescisión del, del mercado, del informe que hizo el, el ayuntamiento, Básicamente, pues decía, ok, no estoy de acuerdo, pero eh, creo que sí que toca la indemnización, ¿no? o sea, que al final está centrado ya en, el, en, el, en la indemnización, porque una vez ya la indemnización ha la decisión de romper el contrato y le ha puesto en marcha pues poco hay que pelear ahí por parte de la empresa. Habrá que preguntar también a los placeros y al resto de los grupos de la oposición. Bien, eh, dejamos el mercado central, abrimos otro capítulo también polémico, eh, que espero que no se eternice como está ocurriendo con el mercado central, y es el centro de congresos. Hace dos años se prometió, por parte del anterior presidente de la Diputación, para Elche un centro de congresos de 45 millones de euros, La inversión dicen que está asegurada, pero la promesa sigue sin estar cumplida. Y, claro, eh, la polémica saltó hace unos días cuando el presidente del gobierno provincial anunció otro centro de congreso en Alicante, en el puerto de Alicante. El alcalde aquí mismo, en este programa, mostró su preocupación y su malestar eh, por eh, este anuncio del presidente Carlos Mazón. Y le culpabilizó de estar ralentizando, parando el centro de congresos de Elche y priorizando el centro de congresos de Alicante. Mientras que el Partido Popular dice que la culpa es del Partido Socialista, del alcalde, por eh, no eh, presentar un proyecto desde el consenso. John Antonio Oltra, ¿cómo veo sí, sí. esta, esta polémica? Bueno, yo creo que es sido una presa de pele al ayuntamiento de Elche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 la imaginaba siempre pensar que era un carrus, pues, un espai que anava destinat a l'auditori, però la reclamació un poc era de que ficara un auditori. Ese auditori al final acaba transformantse en no associacom sé en un Palau de Congressos, no? Y bueno, el resultat electoral del 2010 pues, no va ser seguramente el que el PP esperava y això pues, va ficar el tema en un congelador. no? Eh una excusa, per això és que no, no havia consens. És curiós que uno tres partits que reclamava ese consens es el Partido Popular que venía a defender la barbaridad del mercado central sense cap consens, no, la que la mano al consenso cuando le interesa y cuando no pues mire lo que pasa. Y la lástima de todos que claro, en el cambio de, de corporation provincial, el anterior presidencial va a pasar un altre, esta al principio dio que mantener la promesa y va a guayantem en la excusa de que no hay un consens, de que un grupo de empresarios, ¿eh? pues te que eh, parece que siga la de entidad que tenga acabona el vistiplau al eh, tema, ¿no? Eh en això el, el PP o de la oposició demanen ahí un, un informe a la universitat per a cuestionar que si l'emplatzament de l'ajuntament és el adequat o no, si està posant en dubte que eh, un ajuntament tinc de capacitat per a decidir eh, l'emplaçament... que pensa que siga més adequada a una Al final són excuses de de pagó, en de prawa is dat we gaan passen door de aan, alcalde, aan de ayuntamen, en meten, de manier acaricikreta, al die stappen eh, inclusief de socialista, pues, een andere instalatie, en alacant. A la verdad, is het Het project in Austria eh, is de un cachot. Het project in Alacantia ja is anunciado a bombo en platillo, en a mí me parece raro, een diputatie provincial, dus, pues ze die keer, eh, palaos de Congresos... dus, uno, la regula un tres. O a lo cual, ¿qué va a pasar? Pues, te el Dalacan tirará pa' van, porque ya, ja, visito te el Chimopuch, eh, lo único de mana es la selva cuota de pantalla, y Achot tirará pa' van, y el Daech, pues, no te digo en que no, pero, no sé... no sé en quin naim, eh, en ka' segle, eh, vintibu, pero me imagine, que, de que acabe, de kakabe, pues, igual si sepa, pero no te, no te, en estos momentes, plas ninguno. La verdad es que he visto así tomadura de pelo, excusas de mal pagador eh, y nos van a, mientras eh, esté dividido en la ciudad de Elche, pues nos van a seguir tomando el pelo porque no va a haber centro de congresos. Sí, eh, eh, eh, está claro que eh, la, la Diputación utilizó pues, el, eh, la propuesta, ¿no? de, de, en este caso de Cedelco, de, utilizar la, de hacer un estudio de la, sobre la ubicación que por otra parte es una cosa lógica y respetable, pero claro, el presidente de la Diputación allí cogió la, la propuesta para utilizarla como excusa para poder alargar el, el proceso y patadón para adelante. Y el tema para mí más grave ya no es, evidentemente, porque obviamente, Alicante pues, tiene derecho, es la ciudad de servicio, mientras que él es la industrial. Y que, bueno, pues ya sabemos que, de las administraciones públicas han regado mucho más de inversiones a, a Alicante que a Elche. El tema no es que Alicante quiera hacer su palacio de congresos, que por otra parte ya se esperaba cuando se, en 2019 el sector turístico ahí en Alicante lo plantea, que yo creo que ahí se podía empezar ya a ver las orejas al lobo, sino que mientras que aquí se estaba pidiendo el la... consenso a la ciudad de Elche, el estudio y demás, y que nos aclaráramos, pues ya estaban negociando con Alicante cómo iba a ser todo, ¿no? porque al final esta, desde la semana pasada que empezó a que se, se encontró el pastel no como el que dice pues la cosa está más avanzada de lo que parece es verdad que lo habrá que ver si si se hace pero ha tomado una, una forma pues a que pues el, el consorcio que va a entrar que puede entrar Puch eh, el puerto está de acuerdo eh, ya hay un informe preliminar de de la UPV de, de ingenieros respecto a la, al encaje legal y, y urbanístico ahora es verdad que entrarán en un proceso de de trámites, licitaciones y es sí, verdad que hasta 2023 pues, plantean que no esté todo preparado para poder empezar a poner la, la máquina en marcha, pero está claro que esto pues, ha sido otra jugada para, para ir ganando tiempo y que Alicante al final pues, ha pasado lo que implícitamente se esperaba, ¿no? que se comentaba en los correos tanto de sociedad civil, eh, partidos, ayuntamiento, de, que desde que el sector turístico alicantino pidió el palacio de congresos, pues ya como que a todo el mundo se encendió las alarmas, Sabiendo que existía ya la propuesta de Elche, ¿no? Al final, por activa o por pasiva, ha pasado eso, que es que, que se está trabajando y está mucho más avanzado el tema de, de Alicante. Y luego, por otra parte, también es interesante lo que comenta otra de las contradicciones, que, que es una cosa también, pues, que se está viendo, ¿no? Que, pues, mientras la oposición le ha pedido al alcalde con toda la razón y, y esto, pues, creo que tienen toda la razón de... Que le falta garra, ¿no? Y, re, y reivindicar inversiones y ser más... Combativo, ¿no? Pues con Valencia y con Madrid, pese a que sea sus colores, ellos tampoco han, han, han dicho nada, ¿no? Respecto a la, a la diputación, cuando el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan la diputación, ¿no? Lo único que se han eh, limado a, a decir, pues es que hay que buscar un consenso y que no se utilice esto para, para tapar las vergüenzas del bipartito, de ¿no? Que, que sea o no cierto, la realidad es que el proyecto hoy está mucho más avanzado en la Alicante y a, a, en estos momentos está. Eh, atascado en Elche, se supone en el estudio de la UMH que se supone que está acabando pero no sabemos si se va a hacer el de el de Elche ni cuándo sí que claro. es verdad que, que desde la diputación han dicho ahora los el diputado de Infraestructuras que sí que se que hay respaldo que se va a hacer el de Elche y que no hay información sobre la ubicación modelo y gestión cuando sí que es una cosa que le presentó el propio alcalde a, a Amazon no pues a cuando empezaba a decir por qué pero qué quieres qué queréis para Elche Le entró un informe, ¿no? Es cierto que podemos discutir o no si Hayton es el sitio, pero el informe lo tienen. Eso es lo que iba a preguntar. Carlos Manzón ya tendrá el informe de la sí, Universidad sí. Miguel Hernández, ya sabrá lo del emplazamiento, es lo que dice Oltra, esto es una excusa de mal pagador. Y luego las incongruencias. Tenemos a una oposición eh, que no se mueve por reivindicar o exigir al gobierno provincial donde está gobernando eh, que el centro de congresos de Elche sea una realidad, sino eh, simplemente eh, se excusa con criticar al alcalde por haberse empecinado en construirlo en Highton. Por eso os pregunto, eh, ¿debería, ¿debería haber un frente común en el estado del centro de congresos, Joan Antonio Oltra, ¿La ciudad debería de aparcar esas diferencias en cuanto a la ubicación y exigir a la diputación el cumplimiento de esta promesa? Je kunt zeggen dat het een meaning is om te zeggen. Want je regidor en in Ayuntamiento, es demandar cosas para van het Ayuntamiento. O ja, sea, niet no, no al de del Ayuntamiento van Gostad en contra het Ayuntamiento van het Ayuntamiento van het het Ayuntamiento van het Ayuntamiento van het Ayuntamiento van het Ayuntamiento van de Ayuntamiento van het Ayuntamiento van het Ayuntamiento van het Ayuntamiento van het pues eh sabemos bien de que es no te treta a se que ya se hizo en Arsenal según palabras de congreso no se sé sabe no? pero alguna de estos y que lo que TQF es de echarse esa actitud victimista de que ya y tal y colaborar en Alacant y recolzar a Alacant como si a Alacant le fuera falta encara más ayuda ¿no? Eh, aquello que ud diguen desde Alacant pues digo bueno, pues te la cebo al ¿no? Porque claro, al final están defendiendo los seus, pero que aquello diguen regidors de la oposición en el ajuntament de o het no, no? no ja ja eh de la Diputació Provincial, de manier de Het is een hele andere manier. al is een hele andere manier. Het is een hele andere manier. Het is een hele andere manier. Het is een hele andere manier. de is de hele De manier. de is een hele andere De Het is een hele andere De Het is een de andere de Het De een hele andere manier. Het is een hele andere manier. Het is een hele andere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 Y ahí eh, tenemos un déficit histórico en este pueblo de que, bueno, tampoco entendemos ni una representación yo ni recuerdo si alguna volta ha hagut un presidente de la Diputatie, que o si sigui, era els, que no. Pero es que el, es nuestro ahí, es mí. Y la Diputatie, te que pensar un poqueme ese no, en obrise, en obrise a la provincia. En ahí me quiero de la atención también, que desde la Chaita Valenciana, al final, se comulgue también esta idea, ¿no? O sea, sigui, me parece que incluso el papel ahí del alcalde ha quedado fatal. Dus je, is een hele andere zaak. Als je zegt dat je een politiek partij bent, dan ben je een dat je het politiek partij bent, dan ben je een politiek dat dat dan dat dat que ha tenido usted en este tema. Sí, yo, yo creo que ahora mismo hay cuchillos en la espalda de, de mucha gente, no solo del de alcalde, como, como comenta Oltras, sino también de la propia oposición, ¿no? que habrá que ver si sabía pues, cómo estaba fraguando, fraguándose lo de, lo de Alicante, incluso los partidos que ven en la diputación. ¿no? Es cierto que sí. se apelaba al consenso pues, de una forma genérica, pero claro, eh, cuando se hizo el ADA, eh, el, el MARC, el Gil Albert, que también se prometió desde la diputación, que van a tener aquí el Instituto Rafael Altamira de Ciencias Sociales, que eso ha quedado ya en, en un cajón de, oficialmente. Cuando se hicieron todas esas infraestructuras en Alicante, eh, ¿qué, consen ¿qué consenso existía? También, no solo el tema de la, de la diputación para el Palacio de Congreso de Alicante, es que lo que se plantea es crear eh, la nueva sede de SUMA, que también es una, una institución provincial para recaudación de impuestos y demás, también se plantea instalarla allí. Entonces, Quiero decir, ¿qué consenso ha tenido lo de suma para instalarse allí? Si es un dinero que... Si todos financiamos a estas instituciones desde uh -huh. nuestros impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se ha visto que al final... Creo que al final con el tiempo, se, lo que se pilla antes a mentir su concojo. Pues se ve que, que ha sido un argumento para poder seguir adelante y seguir fraguando el, la perspectiva de de Alicante, no, y obviamente, pues Barcala, el alcalde de, de la capital, pues, puede tener razón con el tema de no es momento de localismos, pero claro, es una eh, opinión muy cómoda desde la perspectiva de que siempre te has llevado tú, pues las principales inversiones y que la última gran inversión que se ha hecho en elche desde la diputación es la del pantano, eh, que, que es muy necesaria, por cierto, y que ha triunfado. Pero es verdad que no hay ninguna ninguna otra gran actuación, salvo lo que se ha prometido de, de plan planifica y demás, que son, por otra parte, programas los que se han adherido el resto de, de municipios y no una cosa propia de, de Elche sí que es verdad que por ejemplo podríamos decir que el alcalde eh, Carlos González también ha elegido unilateralmente la, la ubicación de, de Highton pero también podríamos abrir el debate de qué otras opciones de terrenos hay disponibles que, no, que sean públicos porque si nos metemos a un terreno privado eh, hay que ver pues si hay propietarios Si, se puede, eh, si hay que hacer una inversión potente, si hay que modificar el plan general, si hay que hacer una reparcelación. Claro, que se han planteado también, pues sí, si en un sitio cerca de Carrus, si enfrente al Palmeral, que también está la ley del Palmeral, que puede afectar por el tema paisajístico, no se puede meter cualquier cosa ahí de momento. Entonces, claro, eh, es un tema mucho más complejo del que parece, no está fácil de. No, es que Carrus, no es un buen sitio, vale. Podemos estar de acuerdo o no, y si eso es necesariamente lo que hace falta en el barrio. Pero, ¿qué otro sitio real.? y para poner a corto o medio plazo se puede y no venderte en otro... Pero en general de que nos quejamos también de que el plan general, ampliarlo y el parque empresarial cuesta mucho. Entonces, bueno, hay que tener la foto global en perspectiva de todo esto porque no es tan fácil, ¿no? Pues vamos a hablar precisamente del patrimonio que hay en Heche, eh, no de los solares. Bueno, quedará un solar en, el, en la calle Salvador cuando se derribe el, los almacenes Parriño, los, el antiguo edificio de la juguetería. Eh, la Junta de Gobierno nos sorprendió porque Compromís votó en contra de dar eh, la autorización del derribo y pidió o propuso a su socio de gobierno la compra de este edificio histórico para que no se pierda en la calle Salvador. Y el Partido Popular lo que ha pedido es que se actualice el catálogo de edificios protegibles ...para impedir que ocurra lo que va a perder la ciudad... ...y es un edificio en la calle Salvador... ...que no estaba incluido en el catálogo, en el catálogo de edificios protegibles. Bien que, Joan Antoni, la propuesta de compromiso... Eh, ...de la compra del edificio para evitar el seu, la esa desaparición... ...es encerrada. Bueno, hm, no, yo creo que el problema de Fons es, es un alter, no. El problema de Fons es que efectivamente el catálogo de edificio protegible está desfasado de 24 años de antigetad. Je sprak pas over een un mes en una tribuna publicada precisamente manaba que el, ese tema se agilizara, no. Porque incluso el propio X de Goga había dicho que, que, que, que tenía intención de agilizar el tema. Menos mal que día, que tenía intención. Dat het daar twee jaar mee gaat, en dan gaat hij redactiever om een te laten, inclusiever aan de andere kant, en dan gaat hij er ook in het oblit. No? O ja, sea, eh, se parla, se promett no? eh, moltíssim, en desprezert. Aramat, ja, er zijn heel veel crisis en conjectuur in de situatie die de moeten hebben in eh, deze katale, de sensibiliteit in dit moment is mayor dan in oran ja, een leerde patrimonie, die dan niet eens tampoco estaba. Inclusief de propiet palmeral, die moet je daar een mes Eh, als no fallos como este, franc, a dos per tres, no? Yo no sé si, si la, lo mejor es, es, eh, ubicar allí, yo, tinc el meu dubte sobre si, eh, ubicar allí edificios municipales, de que el ayuntamiento debería de descentralizar, en, en la ciudad y en el municipi, no?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 eh, Pablo, ¿te sorprendió la propuesta de compromiso de comprar ese edificio eh, con el dinero del remanente Hombre. y no, por ejemplo, comprar el Capitolio, mm. un edificio más emblemático? Hombre, la verdad es que puestos a comprar, se, se podría pensar en muchos edificios que recuperar para el patrimonio y también teniendo en cuenta el, el volumen del remanente, ¿no? Que también podemos pensar porque el remanente del año anterior que era una millonada, casi 20 millones, no se invirtió también en patrimonio, algo más en patrimonio y no tanto en, en asfaltar. Pero sí, eh, yo creo que sorprendió a muchos, pero bueno, pues puede tener sentido, ¿no? El recuperar un edificio eh, patrimonial y emblemático que no tiene protección, porque todo esto pues, viene lo que comenta John Antoni, de que pues, el no haber hecho los deberes, aquí están la, las consecuencias. Hay otros edificios de, de la ciudad que sí que, que sí que están protegidos y tienen elementos muy similares a los que tiene la, el edificio de almacenes parreño, ¿no? Entonces, pues bueno es una muestra de la falta de, de deberes que se han hecho, ¿no? Y sí que es verdad que podría ser una propuesta interesante, pero claro, luego hay que ver qué uso le vas a dar y qué medios y recursos tienes para, para, para darle ese uso, ¿no? Que quizás es verdad que, pues, que, con, que con instalaciones municipales es lo más rápido y, y sencillo porque es una cosa pues, que se está, se está buscando, no hace falta instalaciones a nivel municipal. Pero en cualquier caso, pues bueno, eh, y es que me acuerdo que, bueno, hice un. Estoy investigando el año pasado y, bueno, del plan general de 1982 al de 1998 se derivaron en la ciudad más de 20 inmuebles protegidos. Entonces, claro, eh, cuando ni siquiera el propio ayuntamiento cumple su plan general ni su catálogo de protecciones, pues no nos podemos sorprender de que pase esto. Que obviamente pues, los propietarios tienen su derecho legítimo, independientemente pues, de que haya un apego social y cultural, sentimental al a edificio, y aparte de que tenga ciertos valores patrimoniales, que los tiene, pues está en su derecho. La cuestión es que ha hecho el Ayuntamiento durante estos años para, para proteger el patrimonio y para actualizar un catálogo de edificios protegibles, pues que es que, que en 1998 ya no se cumplía y pues ahora tampoco se está, no es que no se esté cumpliendo, sino que también es insuficiente, porque hay edificios que, por ejemplo, tienen una una protección ambiental, no que es la mínima. El edificio del Capitolio de del antiguo Zara, el Gran Teatro, el edificio de San Fermín, eh, todos esos edificios tienen protección ambiental. O sea, si, si el ayuntamiento o quien entre le da por demolerlo y construir uno a su imagen y semejanza, como se llama con la Casa de las Palomas, pues podría hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que pueden no entenderse. Entonces no solo es hacer un nuevo catálogo de protecciones, sino actualizarlo con la con la protección que merecen ciertos edificios emblemáticos. Y bueno, pues ahí está el ejemplo, por ejemplo, llamativo del, del Gran Teatro. Entonces, otra cosa que a mí me sorprende es que se vaya a, a externalizar este servicio, ¿no? el catálogo de edificios protegibles, cuando tenemos, eh, pues obviamente, pues eh, conocimiento suficiente tanto desde el ayuntamiento y el departamento urbanístico como colectivos de fuera, el Instituto de Estudios Comarcals, que también vino, viene años reclamando un nuevo catálogo y otros colectivos patrimoniales, y una mesa de patrimonio que se hizo para estos temas. Conocimiento suficiente para redactar entre todos, a nivel pues, popular, ¿no? de, participando la gente, un catálogo y no que tenga que hacer una empresa de fuera que pues, a saber si conoce bien lo del tema o, o, por, o, o con qué criterio lo hace. ¿no? Entonces, pues, bueno, el tema del patrimonio en Eche Che pues, es, por desgracia, un capítulo más. Eh, Ana va a dirte otra, ¿por qué se tarda tanto eh, en actualizar este catàleg? Eh, se ha anunciado que, per part de la regidora de urbanisme, Ana David, que van a actualizar el catàleg. pero se ha anunciado ahora, y no sé si ufarán. ¿Por qué se tarda tanto? Eh, ¿qué, qué, qué, qué, qué un govern en no actualizar el catàleg? Pues la verdad es que, no sé,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 es is dat, vamos, 24 jaar in een poblasee como elf, pues, i en in toda ...is dat pues, mostrachak, que, que kan actualizar, y no se actualiza, yo creo que, ja, una parte, ja, por, abrir un meló, eh, que es el que suposó abrir un debat de un, una normativa urbanística, que siempre, eh, mago conflicte, no? En el tema del catale, pues, pasa exactamente igual, probablemente a la mayoría de propietaris... que pudieran estar afectadas no es agrada... ¿eh? Que se limite el seu dret sobre aquesta propietat, porque vamos, el ficar en un cataleg limita lógicament els usos que possibles en esos inmuebles, ¿no? Y yo creo que ya, ja, pues eso, podem afrontar-se eh a voltes a pues a gent poderosa de la ciutat y bueno, pues mira, mejor que se quede conforme está y si se causales, pues a lo mejor mira, incluso mejor, ¿no? is el que ha vengo passant en tant i tant eh monomens, la Torre d'Espanya, per exemple, is pues een un cas emblemàtic. I me paréis pues, pos això, que no no cal eh tindre cap excusa eh quan se parla, vamos, com se va dir, de una textualment impecat. Recordem que va a ser d'en en de o lo que se va a trobar en el mercat central, en en diferents prospeccions arqueològiques en solars en el en el centre urbà, en el centre història de la ciutat, o eh, sea, que denotaven ...el il déficit que suposaba y se tan desfasad. Y entonces, pues, se va a anunciar, sí, sí, ha estado, comprené, más mm. rápidamente. O sea, no se hace mm. res. Es que no se hace res, absolutamente. Es una, es una decidia. Podrían den una desidia per par de liquide de de, de no voler entrar a resolver los problemas de la ciudad. O sea, están dejando, mij me jurid, que se caigan soles. Y, mm. y, ah, y vamos, estén parando un patrimonio que, o se salva, o ya no, No ya plave. O sea, no, o sea, o sea, si no se sabe se ha Punto. Eh, Pablo, el, ¿los gobiernos están dejando sí, que sí. sea una ruina el patrimonio histórico? Nada, totalmente de acuerdo en que es desidia. No sé si desidia. Prefiero pensar que es desidia y no falta de, de interés o de conocimiento por lo que tenemos. Y también miedo pues, a conflictos urbanísticos con propietarios y con... Pues es este, este asunto, ¿no? Pues, enfrentarse a propietarios pues, de inmuebles o de terrenos y demás, porque al final Quiero recordar que, por ejemplo, el eh, edificio de Ríos del Progreso mm. está protegido en el plan del de, 82, eh, o pro del 86, y luego se desprotegió en el 98. Y me consta, se dice que los propietarios pidieron que se desprotegieran entonces, pues, no sé por qué se accedió, ¿no? Se... Entonces, claro, cuando el tema urbanístico y patrimonial tan sensible se accede a, a que uno solicite y se acceda, pues y me voy a ir tres años atrás, más recientemente, eh, en, el pleno, en un pleno del año 2018, eh, el pleno tenía que aprobar, aprobar por mayoría absoluta extender la, la tutela arqueológica al núcleo histórico tradicional, que es el casco histórico, para hacer catas y, y poder construir, y no salió adelante porque la oposición, PP, Ciudadanos y Ciudadanos por Elche se abstuvieron, ¿no? Entonces, qué miedo tenían también ellos de no querer aprobar esto adelante, el que se hagan catas en el centro histórico, antes de conceder una licencia de obra, que por otra parte fue el problema que tuvimos en el progreso. Pues yo creo que ahí está el tema, ¿no? La falta de miedo o de, o de ganas de los eh, representantes públicos de querer defender el patrimonio, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que aplaudir que PP ahora, a pesar pues, de este capítulo hace unos años, se sume y defienda la, eh, un nuevo catálogo de edificios protegibles, porque el patrimonio... Es interés general y es interés de todos. Lo que pasa es que, creo que a veces también cuesta ver o no se quiere ver que el patrimonio también es un valor incluso económico y turístico que se puede explotar y que muchas ciudades también viven en parte de, de un centro histórico patrimonial cuidado con usos turísticos, hosteleros, museísticos, los que sea, ¿no? Eh, nos, nos quedan solo seis minutos para terminar y aún nos queda por analizar ese inicio de la contrata de limpieza. El Partido Popular criticó eh, más bien al equipo de gobierno de hacer una apuesta en escena a lo Hollywood para iniciar una contrata de limpieza y de recogida de basuras que, ni, que, que, que no, no incorpora todas las mejoras incluidas en el pliego de condiciones y que nos va a costar Evidentemente, un ojo de la cara, porque son 327 millones en los próximos 10 años. Joan Antonio Oltra, ¿va a seguir la pasta en escena del inicio de la contrata de Metella? Sí, bueno, eso era lo, lo esperable, ¿no? O sea, es normal, eso hay que decir igual, ¿eh? O sea, que no. Eh, también hay que decir una cosa, o sea, el Partido Popular, que es que se ha echado, pues es uno de los que va a hacer la prórroga de la anterior contrata, que era... ¿no? una barbaritat ja. O sea, esa prorroga, no, no trave, que, si que ha este Si de que una ja que ha donat a este poble i que ja era hora de que se resolguera. El que passa és que jo crec que al final pues ha diguem, de de a una en uns, en uns més ambiciosos, no? En quant a la recollida selectiva especialmente que yo creo que es queda muy curta, ¿no? No no es ambiciosa. Pero no, tornem... el Partido Popular siempre ha justificado la prórroga de la contratada de Netella el deute tan elevat, no havia diners en, en, el, en les municipals quan van arribar. Com se podria pagar una contracta tan tan cara com aquesta si no era prorogant? Eso cregas son también excusas de mal pagador. O sigui, eh een una, una finalización een una contrata al zeker dat het straks legaal is om het probleem op te lossen. pasa es que is dat het altijd comfortabeler is om een contract te verlengen, dan om te pues Er wordt een se va er worden mobiliteitsgegevens que er moet een verspreiding plaatsvinden una cosa y no otra, verkiezing, over lo más cómodo es prorrogar, es empresas están encantadas de que es prorroguen las eh, y suelen ser muy porque aquí ni hasta yo creo que van a adoptar la postura más cómoda, eh, y lo otro ya a en al tema este, yo creo que se que, que, que, ha perdido esa posibilidad que yo creo que el ayuntamiento también le valentía Ahora de enfocar compte que ser, digam, la recogida eh de residuos en un pueblo como este, davant directius europees que eh aposten per una recogida més selectiva, més en origen, de reducció de de residuos, etcétera, etcétera. Ahí crec que ha aportat eh, més decisio y luego también me queda la atención que es un una contrata nova en diferido, que diría la cospedal, ¿no? Porque ahora se nos dicho que se tienen que utilizar una parte de la maquinaria que en un año irán por en funcionamiento. Una cosa extraña también, ¿no? Contrates de la brosa normalmente siempre son extraños. Y fan mal, mal olor. Pues, sí. eh, Pablo, eh, ¿cómo has visto tú el inicio de esta contrata? Y como dice Oltra... Eh, ¿Extraña? Eh, es una, un inicio indefinido, porque evidentemente la maquinaria no está toda, eh, la recogida de basuras es otro capítulo que no se va a implementar ahora, sino que no sabremos mm. cuándo. Sí, ver, desde luego es una contrata muy, muy ambiciosa que, que, claro, también hay que tener en cuenta el nivel desde el que partimos. ¿no? Porque partimos desde una contrata pues básicamente que era un servicio de limpieza zombie, ¿no? que llevamos años teniendo que alquilar vehículos para... Para poder eh, ejecutar el, el contrato, ni hablar de los problemas que han tenido también los trabajadores que se han quejado pues, de, no sé, de ir en pleno verano 40 grados dentro de un vehículo sin, sin, sin aire acondicionado. Y bueno, todo eso también hay que verlo, ¿no? Que pues, partimos de una maquinaria desfasada, totalmente obsoleta. Y que de hecho es que, lo respecto, lo comentaba Don Antoni de, de los posibles instrumentos. De hecho, la contrata esta está ya. Eh, agotado totalmente los las prórrogas que se pueden hacer, o sea, las prórrogas actuales ya no son posibles legalmente, pero se han contado un, un encaje, ¿no? De hecho vamos a convivir pues este año con, con todo, ¿no? Sí que es verdad que es curioso que que claro, es verdad que si una empresa sabe que no es la no es la ganadora del concurso, obviamente no va a, con, a contratar un camión que vale, no sé, 10 millones eh, si no tienes seguro el, el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, pues, necesariamente va a haber que esperar porque pues, los grandes vehículos de recogida tardan casi un año en entregarlos, pues, me temo que no hay remedio eh, hablando de forma realista de, de empezar de cero todo de nuevo, ¿no? Porque a no ser que, si quizás la contrata actual eh, estoy en otro, en otro punto y sí que fuera una cosa pues medianamente que se puede aguantar, pues podrías eh, apurar hasta tener ya pues toda la maquinaria nueva, incluido los, ve los grandes vehículos, para que se entre de cero, ¿no? Pero claro, es que partimos de que la maquinaria actual está desfasadísima, obsoleta, genera problemas laborales y sociales por la falta de limpieza, por accidentes, y creo que no ha habido otra fórmula, porque obviamente eh, la, la UTE, que también habrá que ver cómo se llevan las, las otras empresas, porque compiten en, entre sí en otros municipios, hay que ver de qué forma pueden eh, contratar eh, una gran inversión de 20 camiones si no han ganado el concurso. Entonces, me temo que no hay más remedio que tener que esperar un año, porque así lo exige la realidad. Probablemente, si pudiéramos aguantar o apurar la actual contrata, podríamos estrenarla de cero con todo, pero la realidad es la que es. Y tendremos eh, que dejar eh, que en las ordenanzas fiscales, ahora cuando entre el debate... Eh, se incremente esa tasa de basuras y de limpieza <risa> para el próximo año, con la sí, justificación sí, sí, sí. de que se ha puesto en marcha un contrato muy caro. Pues habrá que verlo porque obviamente hemos preguntado por esto en no pocas ocasiones y han dicho que no, que se equilibrarán, se equilibrarán los ingresos por otra parte, pero la realidad es que ahora va a costar 28 millones, 28 euros, 28 millones, 100 mil euros. Son 5 millones más, Sí, sí, ¿no? sí, sí, son 5,6 millones más. Y el quinto año, con el quinto contenedor, serán 30 millones. Entonces, eso obviamente no se paga solo. Es verdad que ahora, pues, intento tiene unas arcas municipales saneadas y con, y con liquidez. Pero habrá que ver de dónde viene ese equilibrio. Si por pagar con más el impuesto de la basura y del agua, que es lo fácil, o si se van a sacrificar inversiones de otro tipo para poder equilibrar esa, esa subida de dinero eh, otra se pode aumentar el impost de livi per al any que ve, eh, per a pagar este encariment. Vale, con puxar seguramente sí, no que pasa és que políticament ara que hore si és ha lo que cal fer, no? O sea, hm en un en moment quan se parlava de la contrata esta nova, pues eh, i, i, no, una certa en comerceracionistes del poble eh plantejant que a la meix no era este model, no, inclús se planteja una cosa que altres ajuntaments també han fet, no, que seria la remunicipalització del servici, eh perquè se pensa que sempre ha greu segut més econòmic. Tinguem en compte que en consaval contrata ja un percentatge important del benefici industrial. En este cas no caldria estar al ser una cosa municipal. I això pues aguera aparatat ...en de mensen die daar, maar met een controle, veel meer effectief door de kant van de gemeente, en een contract dat onprettenselijk, hij zou, maar, duidelijk, ze gaan het verspachten. Ze zeggen dat niet, en dat het beter is om een privéprivatisatie Ik denk dat dat het een hele discussie een studie, die is en het en een contract dat duur is, een stijgende prijs heeft, belangrijk ...en het En de Paulus een andere manier tendrá que sacar echavo o bien uh -huh. aumentar la tasa propia de la abrasa que sería digamos orto exactamente lo más adecuado o bien reducción de inversiones o incremento de algún tipo de impuesto, ¿no? Uh -huh. Pero ya ja di que es un es un carril muy importante, pero ya ja di, pero algunos objetivos no excesivamente eh, digamos ambiciosos, ¿no? Pero ya ja di, uh -huh. plantea solución allá con Pues Joan Antoni Oltra, tenim que posar fin a la tertúlia de UI perquè passen 4 minuts de les 10 del matí, ja no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per participar i ja parlarem un altre dia de del canvi que va a suposar descar reunida compromís. <laughs> eh, parlarem de això. Joan Antoni Oltra, que va a ser, com han dit al principi en la presentació, diputat autonòmic i regidor en el ajuntament de Elche per Escarra reunida. Gracias por participar. Gracias, Ramón. Y también hemos tenido a Pablo Serrano, él es el presidente de la Asociación de Periodistas de Elche. Pablo, muchas gracias por participar y como también periodista que estás trabajando, mm. lo hemos dicho al principio, La agenda está muy apretada para los periodistas locales porque sí. son muchos asuntos sí, sí, los que están cosa. sobre la mesa. Hoy mismo vamos a hablar de turismo inteligente. Sí, sí, sí, sí. Otra cuestión pendiente también interesante. Sí, porque el plan director estratégico sí. de turismo llevamos años sí. esperándolo y parece que llega ahora. Sí, ahora va a ser importante. Ahora. <ríe> muy importante para un sector tan castigado y golpeado por la pandemia. Totalmente. Muchísimas gracias, Pablo Serrano. Ahora Andrés. Hasta luego. Y nosotros eh, continuamos en esta segunda parte del programa. La glorieta, no se vayan porque la siguiente entrevista vamos a abordar esa semana sostenible que ha organizado la oficina medioambiental de la Universidad Miguel Hernández. Eso será en un cuestión de segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Antes quería negro, ahora blanco Antes quería playa, ahora montaña Antes quería mejores precios Y ahora los tengo Ven y comprueba los días Stockford a kilómetro cero del 13 al 15 de mayo Precios impresionantes te están esperando Pide tu cita llamando al 966-444-494 Y a Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Reserva tu plaza del 13 al 15 de mayo No te quedes fuera Pide tu cita llamando al 966-444-494 494 en cualquier momento del día, Adarbe Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarbe Tetería Gastrobar. El lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. A Tetería Gastrobar. Calle Mayor del Raval 4, Elche.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 con y Alonso. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y lo dicho después de poner el punto final a la tertulia de los periodistas, a la tertulia de los miércoles, donde hemos repasado la actualidad local, vamos a continuar hablando de sostenibilidad porque el área de ambiental y de desarrollo sostenible de la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha una serie de actividades durante estos primeros días del mes de mayo para celebrar la, so la semana sostenible. Pues bien, para hablar de lo que significa este evento, contamos con nosotros aquí de forma telemática con Antonio Guerrero. Él es el técnico de este área. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. Eh, ¿Nos puedes explicar primero por qué la Universidad Miguel Hernández eh, celebra una semana sostenible? Bueno, pues la, la universidad lleva celebrando esta semana desde hace pues, más de 10 años, bastante más, puesto que consideramos que es importante que haya una semana concreta en la que se ponga de manifiesto, algo que últimamente ya, ya por suerte se escucha mucho, que es la importancia... ...de tener un estilo de vida más sostenible... ¿eh? ...y el, el cuidado, el respeto por, por el entorno... ...que al fin y al cabo es, es donde vivimos. Eh, y ¿Qué preparan? Este año, el año pasado, ¿qué pasó con la pandemia? Con la Semana Sostenible, ¿cómo la pudieron celebrar? Bueno, el año pasado nos pilló a todos por sorpresa... ...y pues pudimos, pudimos hacer poco... ...intentamos hacer online todo lo que se pudo... ...y obviamente pues presencial no, no hubo nada... ...pero este año ya sí que hemos podido adaptarnos con tiempo... Y se, ha, ...y se ha ajustado perfectamente. O sea que va a haber actividades presenciales este año... ...se vuelven a retomar... ...y ¿qué tenemos? Eh, ¿qué hemos tenido? Porque ayer martes hubo una ruta... Eh, ...¿dónde? ¿por dónde? Sí, ayer tuvimos una ruta aquí por el campus... Eh, ...un poco por poner de manifiesto... ...que cuando en un jardín como el nuestro... Pues hay muchos elementos de valor ambiental que son dignos de, de apreciar, pues desde la, la fauna se si si estuvo viendo distintos tipos de pájaros, como pues en la, en la, en la flora, aquí también tenemos especies muy interesantes para, para explicar, para comentar y fue pues una ruta de interpretación, eh, o también eh. esa misma ruta la hicimos el, el viernes pasado, que ya nos adelantamos un poquito la semana porque no nos cabía todo, uh -huh. le dimos también a un instituto también que, que estaban interesados en ese tema y les hicimos la ruta. ¿Es la primera vez que ustedes hacen una ruta para enseñar la biodiversidad que hay en un campus, que hay en el campus de Elche? En este sentido sí, Se han eh, hecho, eso significa... sí que hemos hecho alguna otra, alguna otra ruta, ¿Eso significa, si es la primera vez, eso significa que el campus de Elche está ya prácticamente acabado? A falta de... Bueno... bueno eh, su, su ajardinamiento, lo que, se, lo que se refiere al ajardinamiento. Bueno, eh, la, la extensión es muy amplia y quedan zonas todavía incluso sin, sin construir, ¿no? Por eso la universidad tiene una proyección todavía importante... Incluso hay zonas que, que ya están terminadas que hay previsto mmm, arreglarlas otra vez más, ¿no? puesto que ya la universidad ya tiene ya una trayectoria y, y, es, y al final ya entras en una dinámica ¿no? que continuamente hay que estar revisando y actualizando y cambiando especies por otras, por ejemplo, que consuman menos, menos agua para adaptarnos uh -huh. a, a los nuevos tiempos. Uh -huh. Pero bueno, lo que sí que es innegable es que a día de hoy el campus está 100% visitable y, de hecho, prueba es cómo, cómo la gente viene y, y damos estos paseos. La, el área, lo que antes era la Oficina Medioambiental, ahora es el Área de Ambiental y Desarrollo Sostenible, ¿ha tenido algo que ver en la participación, de ese, en el diseño de, del ajardinamiento del campus? Bueno, desde el Área Ambiental siempre intentamos apoyar a, a nuestros compañeros, en este caso de, del Área de Jardinería, en cualquier tema, pues, por ejemplo, de, de asesoramiento en, el, en la elección de especies con, con, que, ten, que requieran menos agua o adaptadas uh -huh. a esta zona o para no, para no poner especies exóticas. Pero vamos, nos consta que desde, que poco, poco, poco ayuda necesitan porque están muy concienciadas, sobre todo la, la compañera que, que coordina todo este tema. Es una persona que está muy informada en este tema y lo tiene siempre muy presente. ¿Y qué biodiversidad? Ha dicho pájaros y distintas especies botánicas. Eh, ¿Qué especies botánicas singulares tenemos y qué pájaros también hay eh, en, o se refugian en el campus? Bueno, pues eh, realmente la, la diversidad es muy grande. Al final lo que se trata, incluso por ejemplo de especies vegetales, es saber... Es tener la excusa para, para con distintas especies, puesto que, que prácticamente todas son importantes, simplemente hablar un poquito de las características de cada una y de, de sus peculiaridades. Al final de lo que se trata es un poco la, la excusa para lo que, para un trasfondo mayor que no es la especie en sí, sino la, lo que forman en conjunto, ¿no? Esta biodiversidad que es necesaria Puesto que esta planta, que a lo mejor para nosotros no tiene ningún interés, sí que es la que sirve de refugio para este insecto, que a su vez es el que se come otro insecto, que es el que si no se lo comiera nos estaría molestando porque parasitaría a otra planta o un animal que no nos interesa… Y es ese enclave, ese, ese ecosistema el que, el que queremos poner de manifiesto. Uh -huh. Esto es lo que ocurrió ayer en esa ruta, eh, ayer martes, pero mañana tienen ustedes otra jornada eh, de Puertas Abiertas. Eh, la han titulado Recarga las pilas. ¿Por qué? Esta jornada de Puertas sí. Abiertas, eh, ¿qué, ¿qué van a ofrecer ustedes? Es una jornada, lo que se pretendía aquí es poner de manifiesto que hay actividades que no requieren ningún tipo de contaminación extra, digamos, es decir, porque no estás usando más que tu cuerpo, puesto que son las actividades deportivas. Lo que queríamos aquí es invitar a la gente a que dedique su tiempo a hacer actividades deportivas, en este caso en colaboración con, el, con la oficina de Campus Saludable, nos ofrecen las actividades que ellos suelen mantener durante el año, de forma que cualquier persona que estuviera interesada en probarlas, pues pudiera venir mañana de forma gratuita a probarlas. Pero, puesto que vienes a recargar las pilas, tenías que traer tus pilas de casa gastadas y echarlas para reciclar. Ah, también me mezclan el ejercicio físico con el reciclaje. Esto es mañana. Eh, también tienen ustedes un, una, una jornada online, un seminario online sobre movilidad sí. sostenible y eh, el sábado es importante porque siempre cierran ustedes eh, esta semana sostenible con un acto eh, que tiene que ver eh, con el cuidado del medio ambiente, con la concienciación y el cuidado del medio ambiente. Ustedes utilizan a voluntarios para limpiar determinadas zonas. Esta, esta, ¿Esta actividad es la que se mantiene todos los años o intentan ustedes mantener todos los años en la semana de movilidad? Bueno, tenemos siempre, de hecho no solamente durante la semana sostenible, sino a lo largo del año realizamos varias acciones de, de voluntariado, uh -huh. de, puesto que hay una, una demanda bastante fuerte, es continuo, y de hecho en los últimos años se ha incrementado muchísimo la la La cantidad de gente que nos pide que montemos voluntariados, que está deseando que podamos llevar irnos pues, a recoger residuos o a, hemos hecho algún voluntariado. Estamos preparando uno que todavía estamos preparándolo, pero que es de limpieza de fondos marinos o el típico voluntariado que a muchas familias les encanta, que es el de reforestación. Pero sí, sí, es una actividad fundamental, puesto que es la, la excusa perfecta para conocer los, los distintos enclaves naturales que tenemos alrededor de Elche. Y en, y en esta, este sábado, ¿dónde van a ir ustedes? ¿Dónde van a llevar a ese voluntariado y a los interesados en participar en esa jornada? Bueno, pues este sábado nos vamos a centrar en el, en el cauce del río Vinalopó, a la altura del puente de Barra China. Y bueno, pasa que habrá que inscribirse primero y, y con, nos coordinaremos para ir en, de forma que, que no saturemos la zona, y de, puesto que las plazas son limitadas. ¿Y por qué han escogido ustedes ese tramo del río? Y, por, primero, ¿por qué han escogido el río y ese tramo de Barrachina? Bueno, eh, son tramos que se prestan a ello por el fácil acceso, facilidad a, a la ubicación, Vamos, hay infinidad de sitios, pero como te comento, pues durante el año vamos pasando por muchos sitios... ...y en este caso le ha tocado al, al puente de Barrachina. Y le ha tocado al río Vinalopo. ¿Lo necesita? ¿Necesita esa limpieza? Bueno, todo lo, lo, lo que necesitan principalmente ya no es de la limpieza, sino lo que necesitan... ...es que nos concienciemos de que no hay que ensuciarlos. Uh -huh. Es decir, siempre hay que tener presente que cualquier papelito, cualquier cosa que acabe que dejemos en el suelo, al final cuando llueva con el viento, uh -huh. va a ir arrastrado y al final, pues por lógica, al final acaban los cauces de los ríos, que lo arrastran río abajo y, a una, y finalmente acabarían en el mar. Entonces la, la importancia es poner de manifiesto que, que no debemos ensuciar. Evidentemente, son actividades que también educan eh, medioambientalmente. Antonio Guerrero, eh, las hemos nombrado. Eh, ¿Qué tiene que hacer eh, algún oyente que quiera participar en esa semana sostenible? En la jornada de puertas abiertas de mañana, que será en el campus de Elche, en esas clases de, de Pilates, Tumba y de Training que van a hacer ustedes, que van a ofrecer al aire libre, y en esa recogida de residuos del cauce del Vinalopó o en esa webinar sobre movilidad sostenible. Eh, ¿Dónde hay que apuntarse? Sí, pues bueno, mira, como comentas, incluso están a tiempo de apuntarse, que esta tarde tenemos una jornada de economía circular que también se hacen en modalidad presencial y también en modalidad online. E incluso también hay una visita, pues hay gente interesada al huerto ecológico de La Cuerna, que tenemos con, junto con la Asociación de Vecinos del Barrio Obrero de Altavix. Es decir, la, les invito a entrar y, y a consultar el, el, el amplio catálogo de actividades. Y es muy fácil encontrarlo, puesto que solo tienes que buscar UMH, de Universidad Miguel Hernández, sostenible, Y aparecemos, puesto que la universidad tiene un portal dedicado en concreto a, al tema de sostenibilidad, puesto que estamos ahora muy, muy uh -huh. centrados en el desarrollo de sostenible, y simplemente buscando UMH Sostenible en el portal de sostenible.com y ahí nada más entrar, Semana Sostenible, y vamos, y tienes los formularios para inscribirse. Pues Antonio Guerrero, muchísimas gracias por esta información de la Semana Sostenible de la Universidad Miguel Hernández. Gracias. A vosotros. 101.4 Radio marca. La fabulosa historia de la Rosa y el Jordi Aquei capvespre Rosa y Jordi estrobaren en el, el chardí de les derisies Ey portaba un llibre y entre ves y ves es van llegir bellíssimes històries. historias Ey le va a regalar el llibre y ella le va a donar una rosa y le va a decir: Pero que siempre ten recordes de mí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 Tem portes una botella d'aigua de plastic. La recicles en el contenidor grok. i aquesta botella es transforma en la toballola d'algú que va a la platja. S'emporta una botella en la recicla i aquesta botella es transforma en la toballola de Quan recicles, platja, formes se part d'un món que no para de girar. Recicla més, millor, sempre. Ecohendes, Generalitat Valenciana. Tot ja una veu.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con y Alonso Quedan eh, cuatro minutos para llegar a las diez y media donde tenemos previsto entrevistar al portavoz y senador del Partido Popular Pablo Ruz, pero antes vamos a intentar meter en esos cuatro minutos que, fe, que faltan hasta las diez y media La ronda de noticias. No sé si nos cabrá todo lo que nos tiene que decir Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Bueno, lo comentamos muy rápido para que te dé tiempo a esa entrevista. Eh, tenemos hoy eh, algunas de, alguna información sobre eh, la vacunación, los datos del COVID o... Simplemente me vas a recoger sí, un... ese informe del Consejo Jurídico Consultivo sobre el mercado central. Bueno, antes del mercado, recordar muy rápido el COVID. Ayer uh -huh. comentábamos esa tasa de incidencia que está actualmente en 37 por cada 100.000 uh -huh. habitantes tras los últimos 22 positivos. Además, ayer conocimos un nuevo brote en la ciudad, en este uh -huh. caso, cinco casos de origen educativo. Y respecto a la situación hospitalaria, son seis las personas ingresadas, cinco de ellas en el departamento del hospital general, una en el departamento el y seguimos sin pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Una muy buena noticia, eso es sobre el COVID, y bueno, hablamos ahora del mercado central, ayer el alcalde nos informaba sobre ese dictamen del consejo Jurídico Consultivo, que bueno, pues ha dado a luz verde a ese planteamiento del equipo de gobierno de resolver el contrato del mercado central eh, con, apar con Aparcisa. Este dictamen no es vinculante, pero indica que eh, esta decisión de PSOE y compromiso está fundada en causas de interés público y, además, señala que las modificaciones que se deberían realizar en el proyecto para asegurar la protección del eh, patrimonio bueno, pues exceden los límites establecidos por la ley. Eso sí, se plantea eh, bueno, pues el derecho de Aparcís a recibir una indemnización del 3% de lo que se ha dejado de realizar. Bien, y en cuanto a las previsiones informativas de este miércoles 5 de mayo, bueno, pues hay una rueda de prensa para informar del Plan Municipal de Turismo y la edil de cultura Margantón. Informa sobre la pieza ibera del MAE que se ha cedido a la Fundación Botín para la exposición Picasso-Ibero. Así que esas son las previsiones para este miércoles. Pues, eh, Marga, ha sido rápido, ¿eh? muchísimas eh, gracias. Son previsiones que tenemos este miércoles y que ampliarás a partir de la una. Ampliamos. Con Ana Lope. Sí, ampliamos aquí a partir de la una, pero por supuesto en nuestra web teles.es toda la información local y esta noche en todas las imágenes con Salvador Campello en el Telenit. Pues muchísimas gracias. Vamos hasta a luego. Con, Ros hasta luego. Vamos a continuar esta ronda de noticias. Lo hacemos ahora con la información deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Superado ya el duelo de la derrota contra el Atlético de Madrid, el vestuario ya solo tiene puesto el foco en una cosa, ganarle a la Real Sociedad. Este próximo viernes A las 9 de la noche en el Real arena otro compromiso muy complicado para un Elche Club de Fútbol que va a tener enfrente al conjunto Donostiarra que defiende la quinta plaza que da derecho a jugar la Europa League la próxima temporada. Pero el Huesca hace unos días ya demostró que esta Real es vulnerable y que se le puede meter mano, solo poniendo todo el alma en ese partido. El equipo sin poner el, el ojo en el partido cuatro días después contra él a la vez tendrá oportunidades ...de sumar en el Reale Arena... ...como reconocía Pere Milla... ...y también Josema... Eh, ...esta plantilla... ...se ha ganado el derecho... ...a soñar con la permanencia... ...y están convencidos de conseguirla... ...Pere Milla... ...claro que confío en este equipo... ...este equipo pues, es que no, no, nos ha dado todo... A, ...tanto a mí como creo que a la mayor parte de, de la afición... ...y bueno, eh, estamos aquí, aquí todos juntos... ...yo creo que es, es un equipo que, que siempre... En las, ...en las más duras siempre sale reportado... ...y bueno, pues ahora es un momento... Muy duro y bueno, salimos, vamos a seguir reforzados seguros y como bien dije hace una semana, eh, lo importante es la última jornada estar, estar fuera de ahí y, y lo vamos a hacer. Cuatro partidos restan, 12 puntos en disputa, cuatro rivales aparentemente separados por un punto para coger las dos plazas de permanencia. Ahora mismo Elche y Huesca con 30 puntos están en descenso y aspiran a quitarle las posiciones a Valladolid y a la vez que tienen... Un punto más, hay enfrentamientos directos, entre ellos ese Elche a la vez que está señalado en rojo para el próximo martes en el Martínez Valero. Fran escribá recupera a Guido Carrillo para viajar a San Sebastián, mientras que la única baja a priori será la de Johan Mojica. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchísimas gracias y vamos ya a cerrar nuestra ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, La Vaquería del Camp de Elch y Picarinas.es. Muy buen día, los próximos días van a estar marcados por el calor, ya que avanzará una masa de aire cálido procedente del norte del continente africano, una tropical continental. Estabilidad atmosférica durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas, nocturnas bajas, para, bajas para, la época, para la época del año, la que el año, la que el año, la que el año, la que nos no encontramos. Vamos, aquí en la ciudad, en la, en, la, en, la, en la estación meteor, meteorológica de Teleaéx, hemos, hemos alcanzado una mínima. Mínima que ha rondado los 14 grados, grados, mientras que en el sur del Candel, Candel, Candel, en pedanías, cranías, cranías, cranías, como Matola o derramola o derramadora, hemos alcanzado los 10 grados, 11, 11 grados, vaya, tal verde, todo el destino, el alte.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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Bien pues ya estamos en la recta final Son las 10 y 34 minutos de la mañana Y nosotros vamos a terminar con la entrevista que hemos anunciado al principio de este programa Tenemos al portavoz del Partido Popular y senador del Partido Popular, Pablo Ruz. Muy buenos días, le damos la bienvenida. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Ross, y un saludo cordial, como pues, no puede ser de otra forma a todos los oyentes de la glorieta. Pues, Pablo, antes de hablar de ese efecto Ayuso, eh, de la valoración <risa> del informe, de, de, es importante eh, que me haga una valoración, en vez de las elecciones madrileñas, de ese informe del Consejo Jurídico Consultivo, que ayer el alcalde avanzaba eh, parte de su contenido, abre la puerta a una indemnización, pero avala la decisión del equipo de gobierno de rescindir por el interés bueno. del bien público el contrato con la Aparpisa. Bueno, lo, para, tenemos que dejar algo claro, el Consejo Jurídico Consultivo es un órgano consultivo. Eh, es verdad que su informe es preceptivo para resolver un contrato de esta magnitud, pero es un, un, es un organismo consultivo al que se accede o al que se recurre pues, para que emitan ese tipo de resoluciones. Eh, no lo hemos estudiado en profundidad, estamos en ello de hecho, pero es que eh, señor González, eh, claro, son muchos años en política eh, y sabe de muchos recursos, ¿no? Eh, eh, en ningún momento eh, justifica el Consejo Jurídico Consultivo ni hace referencia al misteri, ni a los baños árabes supuestos, ni a los refugios. Es decir, aquí el señor González eh, divide, o olía y vencerás, ¿no? Y me parece bastante, bastante hábil. Ahora dicho esto, el contrato del mercado central es un contrato legal. Es un contrato eh, sobre el que el propio Consejo Jurídico Consultivo ya emitió otro informe avalando la legalidad del contrato. Lo que dice el, el Consejo Jurídico Consultivo es, hombre, hablando en Román Paladino, hombre, si lo rescindís, hablando de tú a tú, ¿no? tendréis que pagar, pero bueno, hay motivos para rescindirlo. O sea, ojo con lo que dice el, el, el informe del Consejo Jurídico Consultivo. Y ojo con lo que hace el equipo de gobierno, que todos sabemos que intentó, intentó no, que mintió, cuando afirmó que la rescisión ya se había producido, aún sin tener este informe y, por tanto, engañando a Conseguería. Y digo más, y digo más. Ojo, que esto no evita que se abra, como bien dice el propio informe, parece ser un proceso judicial y que el capricho de González y de la señora Moyá y ahora de la señora Díez nos cuesta a los solicitanos del orden de los 12 millones de euros. Ojo, que el Consejo Jurídico Consultivo puede decir, o lo que estime, lo que considere, pero que la indemnización al final saldrá del dinero de todos si es que, si es que eh, se llega al final del proceso. he eh, dicho En esta casa, uh -huh. le vuelvo a repetir, que en el año 23, si yo soy alcalde, eh, nos allanaremos del proceso judicial emprendido, la demanda judicial interpuesta por la empresa y el, con, el contrato del mercado central se cumplirá y tendremos mercado en el plazo de dos años. Eh. ¿Vuelve otra vez a insistir en que la indemnización va a ser de 12 millones de euros cuando el informe del Consejo dice que puede ser de un 3% solo de, de lo invertido, de lo gastado? Bueno, eh, el Consejo Jurídico Consultivo puede decir lo que estime, pero la justicia al final será la que dictamine si es que se llega al final del proceso y sobre todo eh, en función de lo que la empresa demande. Aquí hay una empresa que ha sido eh, maltratada, vilipendiada, e incluso apartada de una adjudicación legal por parte de un señor, que es el señor González, que ha tomado esa decisión de forma unilateral y política. Es que, claro, eh, el señor González está acostumbrado a gobernar hecho como si fuera su cortijo. y no, hombre, no, los contratos hay que cumplirlos. Diga el Consejo Jurídico, que por cierto, en ningún momento el Consejo Jurídico Consultivo dice que no haya que cumplir el contrato. ¿eh? O sea, es que, claro, la versión del, del, del señor González es bastante distinta a la contenida dentro del informe. Eh, por lo que dice, eh, ¿ha tenido acceso y ha tenido tiempo para leer todo el informe del Consejo No, no, no. Ah, no. Hemos tenido acceso aparte del informe, porque el equipo de gobierno, como siempre, y ya son tres las sentencias, bueno, las resoluciones del Sindic eh, aparte de la sentencia del contexto administrativo, el eh, equipo de gobierno de ECHE, el PSOE de González, y de Soler eh, intentan permanentemente obstruir la labor de la oposición. Lo dijo una sentencia de un contagioso, como bien sabes. Y nosotros hemos pedido el informe, pero ya veremos cuando lo tenemos. Hemos tenido acceso parcial al informe, pero no de manera... O sea, no, no, no porque el equipo de gobierno nos lo haya facilitado. Es la línea habitual de la opacidad y del oscurantismo que practican estos señores. O sea, las conclusiones entonces las saca de un resumen del informe. No, de... Bueno, no, no puedo decir más, ni puedo, o, lógicamente... Ya. Pero bueno, la, la, tenemos una, tenemos, hemos tenido acceso parcial al informe, pero no pero total, que es lo que nos, porque es un informe público. Es que el señor González, además, confunde lo público con lo privado. Recordarás que hace un año y medio llegó a afirmar que el famoso informe de cuatro casas para uh -huh. la rescisión del contrato que va a encargar el equipo de gobierno era privado oiga. con dinero público no hay nada privado o sea nada pagado con dinero público puede ser privado ni confidencial ¿no? en una administración municipal obviamente y, y, y bueno pues lo vamos a solicitar obviamente para estudiarlo uh -huh. con detenimiento uh -huh. pero no es un informe jurídico no es un informe eh, lógico, no es una sentencia judicial. ¿no? A, a estas alturas, eh, ¿el Grupo Municipal del Partido Popular tiene abierta alguna acción legal contra el, ayuntamiento, el equipo de gobierno por la rescisión o por este expediente, por este proceso? Eh, vamos a ver, nosotros no somos parte. Es decir, eh, aquí hay, una, hay un contrato, que es un contrato legal, que se firmó en el año 2015, al que le han intentado eh, someter a todas las, en fin, pruebas, luz, taquígrafos, como bien sabes, incluso lo han llevado a este propio Consejo Jurídico Consultivo y la conclusión fue que el, que el contrato, la adjudicación es absolutamente legal y, lógicamente, hay una empresa eh, que es que parte agraviada en tanto que la empresa ha invertido mucho dinero y resulta que el ayuntamiento, de manera unilateral, el equipo de gobierno, el equipo de gobierno, que no el ayuntamiento de González y su y compañía, pues decidió... Por decisión política en rescindir el contrato, con lo cual la perjudicada, damnificada y la que a todas luces va a ser la que inicie el proceso judicial ante la justicia, un proceso penal, será la empresa. Nosotros no tenemos en este sentido y con respecto a esto nada que interponer y nada que llevar ante la justicia. Bien, pues vamos a hablar a otra de, a or, ahora de otro asunto también eh, que está siendo muy polémico: el centro de congresos de Elche, ¿Qué está ocurriendo? con el centro de congresos de, del puerto de Alicante. ¿Qué pasa? Eh, Pablo, ¿sabías que el gobierno provincial planeaba construir un centro de congresos en el puerto de Alicante? Con Vamos la misma a, inversión que el de Elche, de 45 millones de euros. El compromiso de Carlos Mazón, de la diputación de Alicante, que además fue... Voy a hablar en primera persona, cosa que no me gusta y que creo que es un poco, poco recomendable, pero bueno, lo voy a emplear. Un compromiso que conseguí yo de Carlos, de Carlos Mazón, entonces era de César Sánchez y de Carlos Castillo, eh, está claro. Es decir, Carlos Mazón ya ha afirmado que la diputación va a construir un centro de congresos en Elche. Yo te digo que yo soy partidario y así se lo he trasladado a Carlos Mazón, porque yo no me no inclino en la cerviz como hacen otros ante sus jefes, como hace González permanentemente con Pucci y con, y con Sánchez, así le va. Así nos va, por desgracia todos. Bueno, pues yo ya le he dicho a Carlos eh, Mazón que, que creo que hay que reflexionar profundamente, y ahora vamos a la segunda parte, sobre el modelo de centro de congresos, porque necesitamos además de centro de congresos un espacio adaptado para auditorio, pero concebido como tal desde el principio, no a posteriori como ha ocurrido con el ADA. En primer lugar, el compromiso está claro. En segundo lugar, aquí quién ha liado esto, aquí quién ha montado el lío, aquí quién se ha empeñado en... en en, pues en, fin, en, en decisiones también políticas, pensando en los votos, es el señor González. Y al final, quien va a solucionar este problema no es ni Pablo Ruz ni Carlos González, es el señor Mazón, el presidente de la Diputación, que como todos sabemos, encargó a través de SEDELCO un informe a la Universidad Miguel Hernández, que todos estaremos de acuerdo, que es académicamente la organización más prestigiosa de la ciudad, para que la universidad diga cuál es el modelo del de Palacio de Congresos o de... En fin, espacio de congresos que necesitamos y dónde, y cuáles son los posibles emplazamientos. Cuando tengamos ese informe, digo porque, en fin, se han dicho muchas cosas, cuando tengamos ese informe, entonces los licitanos sabremos a qué modelo nos enfrentamos, qué modelo es el que necesitamos y cuál es la mejor ubicación. Luego, es que no, no, el señor González, que, es, que, es, que tiene una habilidad especial para convertir las cosas buenas en problemas, eh, aquí también se equivoca. Aquí no hay ningún problema, aquí no hay ninguna colisión. Aquí hay dos ciudades hermanas, que son Alicante y Elche, que tienen modelos de negocio totalmente distintos y que tienen modelos económicos totalmente diferentes. Y quien tiene que determinar cuál es el. No somos los políticos, pero, es la universidad. Pero por qué. Entonces, todo lo demás es una polémica que ha generado González, porque está eh, políticamente está acabado, ¿no? Esto es un hecho. Carlos González es el pasado, ya. Nos va a presentar a la, de nuevo a las elecciones. Bueno, pues es un hombre que lleva muchos años en política y, oye, pues pues ya, pues decir, oye, su tiempo ha terminado, ¿no? Como, como suelen decirse en los concursos de la televisión, en, perdona por la analogía, ¿no? Mm. Bueno, él se ha visto que ha metido la pata hasta hasta el fondo y ahora tiene que salir de alguna manera y cree que generando polémicas va a salir. Y mire, La sociedad visitana es muy madura y muy, y, muy, sí. y muy inteligente como para que le tomen el pelo. ¿Pero por qué el gobierno provincial necesita de un informe de la Universidad Miguel Hernández para construir el centro de congresos y no hace caso a la orden del equipo de gobierno para construirlo en el solar de Highton? ¿Y por qué tiene que la Diputación de Alicante ceder ante una decisión que las propias entidades empresariales ya han definido que no es la adecuada. Highton necesita un centro sociocultural que construiremos, un espacio sociocultural para el barrio, que además permita que el aparcamiento sea gratuito, que además permita que las asociaciones tengan espacio para poder desarrollar su actividad, que además genere una programación cultural estable. Eso es lo que necesita Highton y eso es lo que vamos a construir cuando lleguemos al Gobierno allí. Pero Highton no necesita un centro de congresos en ese espacio, primero, porque no cumple las características, porque es pequeño, básicamente, porque no tiene las dimensiones adecuadas. Y porque las propias entidades empresariales, que son las que utilizan... Es que, oiga, sea, vamos a ver, un centro de congresos eh, no lo utilizan las asociaciones, pues, básicamente por aforo. Es decir, las asociaciones tienen en el centro de congresos de, de Porta de Morena, tienen espacios culturales que son pequeños auditorios para poder desarrollar su actividad. Y, ¿Quién va a utilizar ese espacio? Que son las entidades empresariales, que han dicho que ahí no... Vale. Pero no pues por no. nada, sino porque Carlos necesita otra uh -huh. cosa y es lo que nosotros construyamos. Vale, Pablo. Y si todo depende de ese informe, ¿le ha preguntado a Carlos Mazón si ya tiene el informe de la Universidad Miguel Hernández? No, no, no, no. no. Yo estoy consciente, soy consciente de que Carlos Mazón, que es un hombre legal, leal, Y de una exquisitez absoluta, al primero, lógicamente, que le facilitará el informe, será el alcalde de va a decir, eh, Carlos, esto es lo que la universidad concluye, ¿no? Y yo me enteraré, lógicamente, pero. Y tiene que ser así. Vale. Después de que el informe sea, eh, pues eso, sea conocido por el señor González, faltaría más. No, no, no hay debate en torno a eso. Y le preocupa que. Este el segundo centro de congresos anunciado para Alicante y que vaya ad adelante y que cuente con el consenso le está preocupando como le preocupa al Partido Socialista que está exigiendo a Carlos Mazón eh, que construya el centro lo, de congreso a, que lleva dos años esperando su ejecución. A aún? mí lo que me preocupa no, no más, a mí lo que me preocupa es que eh, el centro de congresos de Teche no se haya construido por la torpeza de González. O sea, a mí me preocupa profundamente la torpeza permanente del señor González, me preocupa mucho, porque este señor también es mi alcalde, y es que al final convierte lo bueno en problemas, y te podría hacer un listado de problemas que ha generado él solo, ¿no?, por su manera de gobernar tan, pues eso, tan poco contundente y tan poco determinante, y su inclinación permanente ante sus jefes, y me da envidia a Alicante, que Alicante sea capaz de, eh, el, digo Alicante como sociedad y, y sobre todo la política alicantina, ¿no? Eh, que sea capaz Alicante de, de poder eh, en nada, en apenas unas semanas, decidir sin ningún tipo de problema. Sociedad alicantina, uh -huh. ¿dónde construir su centro de congresos? Pues al margen no al margen de la crítica política contra el alcalde que está realizando, eh, ¿no ve necesario un frente común, oposición, gobierno y toda la sociedad para exigir al gobierno de la diputación que está en manos del Partido Popular y Ciudadanos que construya el centro de congresos de Elche? Pero vamos a ver, Ros, claro que sí, pero si nosotros lo estamos diciendo desde hace dos años, que el centro de congresos, auditorio, nuevo modelo, es necesario. Pero quien ha generado el problema, la diputación va a poner el dinero, si es que ya lo ha dicho. Es decir, la diputación, hemos, en, cuanto ten, en cuanto tengamos claro qué, qué espacio necesitamos, diputación pone la inversión que sea necesaria. Quien ha generado el problema, y lo tienen que saber los oyentes, y lo tenemos que saber, es el señor González. Por eso al final la diputación dijo, bien... Pues que sea la universidad, la entidad de la mayor solvencia académica de la ciudad de Elche, y ese informe es el que estamos todos esperando, la que decide y determine dónde se tiene que ubicar si ese espacio. ¿Y ¿Cabe la posibilidad de que el informe de la universidad diga que Highton es el solar adecuado? Pues si el informe de la universidad dice que Highton es el solar, un servidor que es el que ha reivindicado ese dictamen eh, académico eh, de peso... Será el que, lógicamente, por las razones que ellos argumenten, será el lugar adecuado. A priori parece que no, porque Highton necesita un centro sociocultural, no un centro de congresos. Bien. Pero yo me puedo equivocar, ¿eh? Bien. Si se me equivoco, pues lo, lo admitiré. Oiga, estar equivocado, faltaría más. ¿Y no sabe en qué, en qué momento se encuentra ese informe? ¿Si va a tardar más, menos? ¿Si va a ser inmediato? ¿Si está ya Hombre, casi. Hombre, yo creo que terminado. los informes, informes de este calado y de este peso y de esta importancia requieren tiempo, ¿no? Para, para analizar, para. Pues para, para que sepan realmente hacer un diagnóstico de las necesidades de la ciudad, con datos económicos en la mano, ha sido el peor año para realizar eh, un diagnóstico real y certeza de cuál es la situación económica de la ciudad. Y yo creo que no tenemos prisa Vamos a ver. Eh, insisto, son polémicas estériles y, y fatuas. Eh, la, la Diputación va a construir el Palacio de Congreso sin pero lo va a hacer bien y no va, no va a construir otro hada. No sé si me explico, que sí. se, se, se ubicó en un espacio que no era adecuado, que se pensó como un auditorio que luego se ha convertido en centro de congresos. No, lo que hagamos, lo que se haga, que se haga entre todos, no los políticos, y que se haga bien. Y al final aquí, quien ha generado el problema, sí. el único, la única bueno. persona que ha generado el problema es Juan eh, eh, Bueno, él verá. Pablo, solamente para zanjar esta cuestión del centro de congresos. Sabía que su partido junto al Ciudadanos y al PSOE estaban, eh, pues, consensuando o negociando ese centro de congresos en el puerto de Alicante. Claro, eh, ya se ha hecho público eh, anteriormente y recuerdo una, una columna del señor Chavarría hace eh, del PSOE, eh, los que los que, en fin, eh, tanto han, han, han atacado a la ciudad de Elche, ese mismo partido del señor González. Eh, bueno. ...en una columna desproporcionada hace un año y medio... Eh, ...criticando que la Diputación ya se hubiera comprometido con ECHE... ...para la construcción de este segundo centro de Congreso, ¿no? Bueno, eh, yo creo que era algo público y a nadie escandaliza... ...es que son modelos distintos, son mercados distintos... ...son economías distintas... ...por eso, por eso, Ross, hay que hacerlo también... ...y por eso confío tanto, porque creo que es la mejor organización... ...que nos puede determinar, nos puede decir cuál es el modelo que ECHE necesita... Yo no creo que o el sea, informe vaya a tardar mucho más. La universidad. Que, que el ayuntamiento debería apoyar ese centro de congresos en, la, en el puerto de Alicante. Nosotros no tenemos que apoyar el centro de congresos en ninguna otra ciudad, ni dejar de apoyarlo. Alicante reivindica sus inversiones y nosotros reivindicamos las nuestras. El problema es que de hecho no reivindica nada porque González no reivindica nada. Mm. Ese es el problema. Quien ha conseguido esa inversión, por mucho que el señor González diga, fuimos nosotros, que además lo anunciamos antes del de inicio de la campaña electoral. Lo que tiene que hacer González es reivindicar al gobierno de la nación que concluya la Ronda Sur. Y que la, el Consejo cumpla con las inversiones que tanta falta hacen en el Eso Bien, es lo que tiene que reivindicar. Pues, zanjamos esa, esa polémica, abrimos otra que también preocupa y mucho y que necesita de una reivindicación conjunta. El trasvase tajo segura. El Consejo Nacional del Agua ha vuelto a votar por segunda vez y ya ha ratificado lo que nos temíamos, que es eh, la intención de la ministra de cambiar las reglas de explotación y de recortar en 70 hectómetros cúbicos en los envíos de agua del Tajo al Segura. ¿Qué Ajá. puede hacer el Partido Popular ante, ante esta noticia con la que nos hemos desayuna, desayunado? Bien, es una decisión política, de nuevo, es una decisión del Gobierno de España. En España, Rosa, hay 15 trasbases actuales. 15. ¿Por qué el único trasvase polémico que genera polémica para el Partido Socialista, no para el Partido Popular, es el trasvase del Tajo al Segura? ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo? Muy sencillo. Porque han convertido esto, el acueducto Tajo Segura, en los años 60, 70 y luego 80, con la ley que lo, que lo regula, más el año, la ley del 14, la ley del memorándum que sacaron adelante las comunidades del Partido Popular, es para ellos un elemento ideológico y es terrible, es lamentable, es desesperanzador, es ese es hasta incluso eh, preocupante que los líderes del Partido Socialista en Elche y en la Comunidad Valenciana no pinten absolutamente nada ante el Gobierno de la Nación, que es lo que está ocurriendo con Carlos González. Mira, el señor González ya ha intentado en dos ocasiones que no se debatiera y que no se hablara de esto en el Pleno, eh, y la excusa fue, como bien sabes, una declaración institucional. Por cierto, declaración institucional que sí que salió en el Pleno de marzo, pero que en el mes de abril dijimos que también podía salir si se intervenía. Es que el señor González, Señor González, esto lo tienes que saber tú, porque está muy bien informado y tienen que saber los oyentes. En el año 2004 inició esta desastrosa gestión del trasvase, votando a favor de la derogación del trasvase del Ebro. Sí, el señor González, alcalde de Elche, votó a favor en 2004 de la derogación del trasvase del Ebro a nuestras tierras, con su voto favorable como diputado nacional. Y de esos polvos, estos lodos. Se empezó con el trasvase del Ebro a la provincia de Alicante, Almería parte de Albacete y a Murcia y se ha seguido con el tajo segura. Porque estas decisiones resuman ideología? Y porque le tienen, bueno, pues yo no sé qué saña especial a la provincia de Alicante. Y lo que es todavía más preocupante es que sean incapaces de plantarse en la puerta del Ministerio de Transición Ecológica, o en la puerta de la Moncloa, y le digan a su jefe de partido, al señor Sánchez, que ya está bien, que nos dejen en paz, que dejen a los regantes tranquilos. Que el trasvase es una cosa buena, positiva, que genera 106.000 empleos en nuestra tierra. Y que el trasvase está blindado por una ley, que es la ley del memorándum, que sacamos adelante cinco comunidades autónomas con un gobierno del Partido Popular. Es decir, sí. es que al final obras son amores y no buenas razones. Los papelitos, las declaraciones institucionales, no sirven absolutamente para nada. El trasvase hay que dejarlo como está porque hay una ley que lo blinda. Uno. Dos. Hace falta un Pacto Nacional del Agua de una vez. y tres Hay que sacar de la, del agua, de la gestión hídrica, de la gestión de los recursos, las manos de la política de una vez. Y yeah. eso lo hace siempre el PSOE. Oiga, quien, genera, quien abre la guerra del agua no es el PP. Quien genera la guerra del agua es el PSOE cada vez que llega al gobierno. Y ya está bien, y se equivocan y están incurriendo en gravísimas acusaciones. Y bueno, la guinda fue lo que dijo el señor Puig, que no se reunía con el señor Moreno Bonilla de Andalucía, y con el señor eh, López Miras, porque eso era que re. Pero... Oiga. Parece que ha rectificado y vino a Riegos de Levante y dijo, de hecho, eh, dijo que iban a, a emprender acciones jurídicas contra el Gobierno si eh, cambian las reglas de explotación del trasvase. Ahora, bueno, la ministra puede cambiar las reglas de explotación, porque la votación El Consejo Nacional de Agua, de Agua así lo avala. Pero, pero, pero, bueno, pero, perdón, pero, considera, pero considera que la ministra, en estos momentos, que es la que debe decidirlo, va a hacer caso a Chimopuch, al recurso, a ese anuncio de recurso del Consejo y de los gobiernos de Murcia y Almería, en una situación en la que el país ahora, con esta victoria de Ayuso en Madrid, ¿podría la ministra mover ficha? ¿Y hacer caso a Chimo Puig o, o no? Eh... Bueno, yo deseo como valenciano que aunque nunca le he votado, ni nunca le votaré eh, al señor Puig, eh, se le haga caso, básicamente porque el señor Puch entiendo que defiende la, la verdad de la ley. Es decir, es que hay una ley, señora, señora Rivera. Es que hay una ley que blinda el trasvase. Es que el trasvase es vida y es además una realidad de incontestable que lleva 40 años generando vida y empleo en la, la provincia de Alicante. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué el Partido Socialista Nacional tiene este problema consolidado con la provincia de Alicante? Es lo que creo que Chimo Puch le tiene que decir. Pero no. claro, dices que ha rectificado, eh, no, no se ha retractado de sus palabras. Si el señor Puch eh, considera que cuando el señor presidente de la región andaluza y el señor presidente de la región murciana se reúnen para reivindicar y alzar la voz frente a este atropello político, están conformando en aquella red, pues bendito sea así. Nos eh, eh, pues estamos no. apañados, ¿no? Eh, Yo creo que, eh, de verdad, o sea, no. la solución es muy sencilla. Dejar las cosas como están, que hay una ley que regula el trasvase, como bien sabes, esa ley establece que a partir de los 400 metros cúbicos, en Entrepeñas y Bondías se puede comenzar a desembazar agua y luego ya va por otros tramos, que nos dejen en paz, lo que ha dicho Ayuso en Madrid, que nos dejen tranquilos y que saquen las manos políticas e ideológicas de los trasvases. Uh -huh. ¿Por qué? Insisto, en España hay 15 trasvases. Y actualmente el único trasvase que cuesta en el Partido Socialista, como siempre ha hecho, que se cargó el Ebro es el partido del Tajo Segura. Yo creo que ya está bien. Pues Pablo, tras la victoria aplastante de Ayuso en Madrid, y se lo pregunto como senador, ¿qué va a hacer el Partido Popular y como presidente del Partido Popular de Elche? ¿Qué va a hacer su partido en la Comunidad Valenciana para recuperar el liderazgo? Bueno, la Comunidad Valenciana es imprescindible para que lo que se ha iniciado en Madrid, yo creo que en Madrid eh, ...se ha iniciado un cambio de ciclo... Eh, luego si quieres... ...bueno, no tenemos, no, no tenemos tiempo. tiempo, solamente ya, ya tres minutos... ...bueno, seré muy voy a sintetizar mucho... ...voy a intentar sintetizar mucho... Eh, ...la Comunidad Valenciana es esencial para... ...para recuperar eh, la, la cordura... ...desde el Gobierno de la Nación... ...y en ello estamos, eh, ya como ya sabes... ...se ha anunciado mañana convocaremos... ...el Comité Regional del Partido... ...y bueno, pues vamos a ver cuáles son las candidaturas... ...que se presentan, Isabel Bonitzi... Ya, ...ya ha confirmado que no, que no se va a presentar... ...como, como se, se ha hecho público... Y, bueno, pues también cambio de ciclo, cambio de etapa y cambio de personas. Yo, desde lo personal, estoy profundamente agradecido a esa tenido siempre disponible a mi lado cuando la he necesitado. Y, bueno, ya he considerado pues, que ahora pues, había, que, había que producirse o debíamos eh, procurar un cambio diferente para, para que la comunidad valenciana también triunfe en la sensatez, la libertad y la cordura. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Y, ojo, ¿qué es lo que va a pasar en Eche, claro. Solamente te doy un dato. En el año 19, las elecciones nacionales del año... Y tú, tú lo sabes porque ya muchos años yeah. cubriendo las noticias. Desde el 95, en todas las elecciones ideológicas, en Elche ganaba y gana la derecha, yeah. centro-derecha. ¿no? Luego pasaba lo que pasaba, en fin, pasó en el 96, luego nos empezamos a dividir. Pero si conseguimos en Elche, por una parte, que la participación sea elevada en el año 23, que aún faltan dos años, uh -huh. de cualquier forma creo que hay que tener esa perspectiva eh, bien clara. En el año 2008, Elche llegó a votar el 81% del censo sí. en unas nacionales. Pues si en el año 23 la participación se activa. Y si no hay partidos a la derecha del PSOE uh -huh. más que el PP y otra formación política que es Vox, estaremos en la alcaldía. Esto vale. es matemática pura. Eh, Pablo, ¿apoya a Carlos Mazón como presidente del Partido Popular Valenciano? A día de hoy, Carlos Mazón no se ha manifestado con respecto a esto, eh, pero yo, bueno, en si, fin, si Carlos Mazón anuncia su candidatura... Eh, pues ya te digo que contará con mi, con mi apoyo y, por supuesto, con el apoyo de, del Partido Popular de Elche. Pero bueno, insisto, esto sí se produce, ¿no?, que todavía sí. no se ha producido. Lo que está claro es que la Comunidad Valenciana tiene que volver a ser un referente de la gestión de la cordura y de la, de la libertad, y creo que eso va a ser clave para entender el cambio también de rumbo en el futuro del Gobierno de la Nación, sobre todo por la provincia de Alicante y por el agua, para que nos dejen en paz y pongan en marcha de una vez un Pacto Nacional del Agua que saque las manos de los políticos de las decisiones científicas. Pues ya no hay más, más tiempo. Muchísimas gracias, Pablo Ruz, eh, presidente del Partido Popular de Elche, senador y portavoz popular en el ayuntamiento. Un placer, como siempre. Ros, cuidaos mucho. Hasta, luego. Hasta nosotros, luego. Nosotros ponemos el punto final al programa La Glorieta. En cuestión de segundos vendrá nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos. Nosotros nos despedimos con un clásico de los Beatles, pero versionado por dos hermanas gemelas austriacas. Les dejamos con cuando tuve 64 años. When I get older,